para compartir una conversación con eh, Santiago Santiago Anrein es un conocido ya de la siesta que nos fue nos acompañó el año pasado en alguna oportunidad Santiago, buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda Hola Juan Pablo, Santiago. buenas tardes eh, esperamos que estés bien, que sabemos que fuiste víctima de un acto de violencia y queríamos que nos contaras en la medida de lo posible, sin este, molestarte, sin provocarte ninguna angustia, qué es lo que ocurrió y de qué cosas fuiste víctima este fin de semana. Eh, sí, bueno, violencia, como estabas contando, algo que todavía no se radica, por más que tenemos gobiernos que apoyan y hay educación y todo, la violencia continúa. El, nada, fue la salida de cuando los bares se estaban cerrando. Ya tenía la bicicleta en mano, la mochila puesta. Salud una chica que ya había sufrido yo violencia por parte de ella. Eh, pero que nada, logré superarla, perdonarla. Y, y nada, me la crucé así, la saludo el novio se puso como muy celoso y me empezó a agredir, verbalmente, tipo, diciéndome puto. Y me callo la boca, me voy, y, y yo soy militante de la comunidad LGBT, eh, muy, muy activista, y dije, no me voy a callar. Me volví y le dije, soy el más puto, perdón la palabra, pero... Eh, Nada, eso, y, y enseguida eh, me, me agredió físicamente toda la gente que estaba ahí, que ya estaban todos levantándose para irse, porque los bares ya estaban cerrando, y, y salieron a defender, por suerte, el 100% de las personas salió a, a, a defender y a hacerse cargo de, de la situación, y a revertirla, cosa que antes no pasaba. O sea que, que cosechaste una solidaridad instantánea en ese lugar público en el que estaban frente a este acto de violencia. Este, Santiago, ¿esto te lo esperabas? No, para nada. En un momento ya casi o se terminó todo ese, ese adren, momento adrenalínico y me vi así enfrentado con, el, con ese tipo que no sabemos el nombre y el apellido todavía. El... Y logro ver, y él también, logro, logro que él se dio cuenta de esta situación, que era como política, porque fue como instantáneo, como decir, había gente en la otra cuadra, en las vías, todos todo se acercaron, todos lo, lo repudiaban. Era un repudio general y al grito de todos, yo también soy puto. O sea, no, no, no importa si lo son, no lo son, si se marica. Él, él pegaba a todo el mundo, eh, un ropero gigante, eh, o sea, una contextura física muy grande, y, y pegaba así gritando maricones, sentó maricones, váyanse, quería que todos nos vayamos. Cuando nosotros no, no, no, nos paramos firmes dijimos, no, ustedes son los que se tienen que ir, váyanse ustedes. Y nada, sí, fue así, se vivió como un momento político. Sumamente, Santiago, sumamente sí. político. Digo porque eh, esto, esta, este tipo de violencia verbal, simbólica y también física es harto conocida, es, si se quiere, tradicional. Mirá la palabra que, que se me ocurre. Pero que alguien se enderiese frente a una situación así y que le, eh, que le, que le enrostre al agresor su su falta de este, madurez, porque esto ya ronda la inmadurez y, y hay otros problemitas ahí también. Este, por ahí esto es, es verdaderamente novedoso. Santiago, vos nos decís que no sabés el nombre de esta persona, ¿no? No, de la chica sí, porque mmm, yo, o sea, no, no, no te hablamos de una relación, pero eh, o sea ni tampoco vínculo, pero... Eh, yo, Por miedo, porque justo, eh, yo tuve un hecho con, eh, homofóbico con esta chica, y se mudó a media cuadra de mi casa, y yo recibí amenaza de la chica y de su familia, y, y decidí revertirla la situación. Pero ya no, yo tengo que, o sea, me, me están llamando para, y, y apoyando para que denuncie esta situación que no... O sea, ya es la segunda vez de esta chica, no es un caso aislado. Eh, ¿Vos este, esperabas que saludarla no, no provocara nada ¿o, o tenías la intención no, de, no. de gestionar Porque una conversación? Sanado. Contame, contame. Habíamos sanado con la chica la situación anterior que me había violentado, me dejó sangrando todos lo, los dos brazos. Eh, nada, o, sea, y, y, o sea, logré charlar con ella y en vez de, de tomar medidas lo superamos en, entre ella y yo. Eh, pero bueno, ya dos veces no, no se puede. Santiago, ¿vos eh, entendés que eso surge de ella? Esta oh. segunda vez no, esta segunda vez surge de, del novio de ella, pero ella continu lo, lo continuó, ella siguió también defendiéndolo empezó a hacer amenazas, fueron los dos. Muy bien, y era eh. el grito de putos maricones, o sea, todo el mundo estaba escuchando, de hecho los chicos que estaban a, en, en las vías, al frente, a, no sé, 50 metros, se dieron cuenta, empezaron a, a, a gritar y a repudiar el, el, el acto homofóbico. O sea, se, se acercaron lo, lo, los chicos, o sea, también casi lo, lo linchan de alguna manera. Yo realmente no tengo tantos golpes porque... Los que le pusieron en el cuerpo fueron otros, los que salieron a defenderme. Muy bien. Es una pareja, entonces, Santiago, que te agrede, una pareja homofóbica, podríamos decir, que, que te agrede, sí. y hay una reacción de parte de otras personas que están eh, en el lugar, eh, y algo inesperado, ¿no? Algo, bueno, que por ahí es una buena señal de parte de una parte de la sociedad, Santiago. Una parte gigante, porque eh, me, me despierto el otro día y eh, me desahogo en las redes y, y todavía no paro de recibir llamados, mensajes, ustedes que siempre están... Eh, no sé, la verdad que estoy muy agradecido porque no solamente en ese momento instantáneo la gente, eran como 50 personas defendiéndome, sino que... Eh, en todos lados la gente no para de saludarme y, y brindarme su apoyo. La verdad que eso está emocionante. Bueno, era algo inesperado, pero bueno, por ahí empieza a ocurrir, por ahí es una buena señal. Ojalá esta pareja, estas personas también tengan la oportunidad de repensarse en un futuro no muy lejano. Santiago, te estamos no, muy agradecidos. Acabo de, o sea, eh, hace menos de un año... Le di esa oportunidad a la chica, pero no, o sea, se ve que no recapacitó y ahora en las redes sociales está, o sea, no, no lo está recapacitando. Muy bien, muy bien, bueno. Está demostrando todo totalmente lo contrario. Así que, nada, o sea, si hay que denunciar, me gustaría saber o sea capaz que alguien de este medio conoce al, al chico, que alguien que escuche... Que está escuchando sabe el nombre y apellido de este chico porque la verdad que necesito esa información para poder eh, nada hacer las cosas que hay que hacer denunciarlo hacer la denuncia correspondiente tal cual Santiago sí. para cuando tengas los nombres de estas personas o cuando quieras si te parezca este hacer pública la denuncia eh, bueno contá con esta con, con esta casa de la de la eh, comunicación Santiago sabes Genial, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por este ratito y esperamos que sanes vos y también que no les duela mucho a las personas que salieron... Eh, porque entienden que se puede, se puede disfrutar de la noche eh, en un mundo más pacífico y este, no tan obtuso ¿no? como el que muchas personas todavía cargan. Gracias, Santiago, por este rato. Tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo, eh, aclarar o, o mandar un saludo, eh, lo que sea. Bueno, no, el, eh, tengo una galería de arte donde eh, el lunes es el 8M, Y estamos preparando una, una muestra que quisiera difundir el evento. Eh, una muestra referida al 8M, la lucha feminista. Muy bien. O sea, para reivindicar la lucha feminista a través del arte. exponen eh, eh, Ross Ferrer, eh, Rotextil, bueno, hay música. Muy eh. bien, muy bien. Santiago, ¿estás en las redes sociales? Sí. Muy bien. Como, es... o sea, Santiago Amrein o la Galería de Arte Arde Pampa. Arde Pampa, ahí está la data que queríamos, muchas gracias Santiago, que tengas buena tarde y eh, eh, curate, eh. termina de recuperarte. Gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto. Santiago Antón Amrein es un militante LGBTIQ+, de Santa Rosa.